¿Cintia,、ah, eh, me escuchás? Ahí te estoy recibiendo, perfecto. Bueno, perfecto. Perdón, estaba esperando que me presente, pero no, no, no estaba también organizando la, las entrevistas.、Claro. Bueno, seguimos aquí en el, en el Colegio Ciudad de Santa Rosa. Todavía no arrancó oficialmente la asamblea, pero vamos a seguir escuchando algunas voces de、eh, compañeros y compañeras de radio comunitaria del país que están expectantes esperando que arranque esta asamblea. Falta gente a acreditarse, así que van a tardar un ratito más. Nos vamos a ir para el sur de nuestro, de nuestro país. Nosotros somos parte de la Patagonia, pero más en el sur está Junín de los Andes y San Martín de los Andes, con dos representantes de esos lugares vamos a hablar. Arrancamos con Yanca, ¿no? Yanca de San Martín de los Andes. Bueno,、eh, buen día, estamos en vivo para k e r m á n Bueno, contanos qué expectativas tienen de esta asamblea. Muy buenos días, buenos días a la audiencia y a los compañeros. Muy contentos, muy felices de volvernos a encontrar con todos los compañeros con esta fraternidad que l o g r a Farco, porque realmente sentimos que estamos en una red donde estamos hermanados, nos reconocemos con el otro. También muy expectantes de ver las radios que entran, porque siempre es muy emocionante ver quiénes se unen a las redes y de dónde vienen, porque todas las radios, por más que seamos muy diferentes y vengamos de lugares diferentes, Tenemos muchísimas cosas en común y, sobre todo, nuestra construcción comunitaria.、Y、contar un poco la historia de la, de la red de ustedes. ¿Cuándo nació? ¿Cuántas personas trabajan o, o están activas en e s e lugar? Nosotros somos de la FM Pocabullo. Tenemos 32 años de trascendencia ya. Hace poquito tiempo que ya estamos consultando por nuestra licencia y hace poco que nos conformamos como cooperativa de trabajo. Somos varios. Tenemos alrededor de 20 compañeros con diferentes programas durante la mañana de nuestra radio y muchas organizaciones también que, como siempre, habitan nuestros espacios. n o Entonces, nuestra radio es un conjunto de muchas cosas. ¿No tienen licencia legal ustedes? No tenemos licencia legal. Hemos transmitido así todos estos años en nuestra ciudad y acá estamos esperándola. <ríe> Contexto político y social para poder tener una licencia, ¿cómo lo ven? Digo, porque en algún momento se generaron algunas h e r r a m i e n t a s para habilitar a Radio s Comunitaria s de tener su licencia, ahora vemos que, por lo menos desde nuestra óptica, está un poco trabado todo. Está mucho más fácil el poder acceder a conformarse civilmente. En este caso, podemos acceder a hacer cooperativas de trabajo que tengan integrantes ya de tres personas, que sea muchísimo menos. Sobre todo el papelerío que hay que reducir, ¿no? porque en nuestras radios nosotros no estamos capacitados para hacer estos trabajos, sino que nos vamos capacitando en lo que lo hacemos. Entonces es normal que tardemos más en poder acceder. Nosotros en nuestro medio comunitario muchas personas trabajan, pero otras tienen otro trabajo para poder sustentarse, porque si no, no se puede vivir. En la situación de ustedes, ¿cómo es? Trabajan en el lugar, pero no pueden vivir de ese, de ese ingreso que le centra. La verdad es que la mayoría de los compañeros tienen su segundo trabajo o, como principal, otro trabajo y después la red comunitaria. Por más que muchos de nuestros compañeros、eh, hayan podido acceder a un salario complementario, un salario social complementario, la realidad es que no nos alcanza para vivir y es hora de que nos reconozcan como trabajadores. Muchas gracias, y a n k a y bienvenida a Santa Rosa. Y ojalá que estos tres días la pasen. De lo mejor, pero sobre todo que nos podamos nutrir de las historias de otros otro medios comunitarios. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Bueno,、eh, la representante de Junín de los Andes, vamos a conocerla ahora y vamos a conocer la historia de ella. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, mi nombre es Deora, también vengo de Junín de los Andes. Ahí somos vecinas con Yanca, así que vinimos juntas,、eh, pero bueno, muy expectantes de esta asamblea、eh, anual de FARCO y con muchas expectativas. n o Yo creo que también es necesario que nos podamos. Encontrar que podemos intercambiar también experiencias entre nuestros medios comunitarios y también saber cómo seguimos en cuanto a este contexto político y social que nos encontramos actualmente. ¿Esas son parte de Farco? Nosotros somos parte de Farco, sí, hace ya varios años. Bueno, contaros un poco la historia de la radio. La FMC tiene 22 años y en este momento no estamos saliendo al aire porque nos hemos mudado a nuestro lugar propio después de mucho tiempo. Así que estamos muy contentos y reacomodándonos ahí en el espacio para poder salir al aire nuevamente. Pero bueno, en esta a n d a m o s Por ahora no están saliendo. ¿Desde cuánto hacen? No estamos saliendo desde diciembre del año pasado, pero estamos en un lugar propio que es lo, lo que importa. Digamos, ya no vamos más alquiler y estamos ahí preparando todo para poder salir al aire. ¿Qué le falta para volver a salir al aire? Tenemos que levantar la antena, la torre y la antena. Y eso sería lo que nos queda por ahora. Y después algunas pequeñeces adentro de la construcción, pero ya estamos. s habla para poder s a Hace 22 años que están.、Sí. Hace 22 años, ¿cómo han pasado estos 22 años? Vaivenes de todo tipo en el país y en el lugar de que están, que están ustedes. ¿Cómo, cómo están m a n e j a d o Y por ahora, bien, sobrevivimos como todos los medios comunitarios, pero nos encontramos en un contexto sí que está bastante, bastante podrido, se puede decir. Eh, nuestro medio se sostiene a raíz de digamos, de la colaboración de socios que tenemos. Somos parte de una asociación civil que se llama Mingaco, que es nuestro amparo o nuestro respaldo legal, digamos, y por eso también tenemos la posibilidad de presentarnos a proyectos y de poder trabajar de esa manera y quizás sostener de esa manera un poco lo que son los equipamientos, digamos, de la radio, algunos ingresos para los compañeros que también ejecutan esos proyectos. Pero es como la manera que nos estamos encontrando en este momento. ¿Cómo están con la disputa de audiencia? ¿Ustedes también tienen que luchar contra los monopolios, algún representante de los monopolios en el lugar? En Junín hay muchísimas radios. Y la realidad es que estamos ahí. No vamos a decir que estamos dando una disputa real, pero la realidad es que por lo menos nuestro pueblo sabe que existe una radio comunitaria y sabe la manera de, de hacer comunicación que tenemos.、Eh, que tengan una buena estadía y cómo han sido estas horas en Santa Rosa. Lindo, che. Mucha, me sorprende la humedad que hay. Venimos de un lugar que es frío, pero más seco.、Eh, pero no, re lindo. Me gustó mucho la ciudad, es retranca, así que anduvimos bien, caminando un poco también desde el alojamiento hasta acá. Así que nada, contentas por ahora,、sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, un saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí escuchaba Cintia, dos historias más de, en este caso, nos fuimos más al sur de, del país, un í n d i c de los Andes. Y San Martín de los Andes faltan unas, eh, 10, 12, e、eh, personas que son parte de los medios comunitarios para acreditarse y recién hicieron un llamado para que más o menos en 10 minutos arranque oficialmente e s t a esta, esta Asamblea Nacional de Farco. Hay representantes en este caso de la, de la Cooperativa Popular de Electricidad que estaban, estaban invitados a, a este lugar. Eh, está también el profesor Oscar Nocetti que va a dar algunas palabras. Recién lo vimos dando vueltas por aquí a Alfredo Carrascal, que lo tenemos del otro lado. Así que vamos a ver si podemos hablar un minuto con él. Si a ustedes、eh, les parece, podemos hablar un ratito con él. Dale, dale, hacemos u p r e g u t a Dale, como、minutito. para tener la, la palabra de los representantes de la, de la Cooperativa Popular de Electricidad que están aquí en, en la asamblea.、Eh, vamos a ver si los molestamos. Eh, Alfredo, buen día, disculpen.、Eh, un minuto tenés para Radio c a r m e s estamos justo en Vigo. Bueno, Alfredo, este, buen día, primero te saludamos.、Eh, participando de lo que va a ser el inicio de esta Asamblea Nacional,、eh, bueno, ¿qué, ¿qué expectativas tienen y qué, qué visión tienen de, la, de esta reunión de medios comunitarios? Bueno, en primer lugar, saludar y agradecer a la audiencia y a Radio c a r m e s Bueno, la, la CPS ha sumado.、Eh, A, a participar, a, a colaborar eh, eh, con mucho entusiasmo y con muchas expectativas, sabiendo de antemano que, que la convocatoria es, es grande, que van a venir gente de los medios comunitarios de distintos lugares del país. Y nosotros nos parece que es un momento de, de muchísima necesidad, de estrechar vínculos, de conocernos, de, volver, de volvernos a ver la cara, no solo después de la pandemia, sino después de tantos años de aquellas luchas que tuvieron a, a Farco, al Movimiento Cooperativo, al Rimas Trincheras. Por, por, por, por quitar las, este, aquella ley de, de medios, que, la, la, la vieja ley de radiodifusión, que impedía que las, que las empresas solidarias pudiéramos acceder a licencias, y toda aquella lucha, este, que no fue en vano, pero también que hay que decirlo, cuando creíamos que se había logrado el objetivo, que era la, la aprobación de la ley de medios, sin embargo, el tiempo nos enseñó que la ley no era suficiente. Y, y aquí estamos, resistiendo. Este, un poco a veces desanimados porque cuestiones de la ley que eran muy importantes y se, se, se desarmaron con la gestión de, del gobierno de, de, de, del ingeniero Macri, y que después este, no, no, no se retomaron esos ejes desde el poder central. Así que, bueno, hay, hay una historia de, de luchas que, que, que todavía están vigentes. Así que este, ver este, a los medios cooperativos, los medios comunitarios. Del país reunidos aquí este, no, nos da mucha esperanza y, y ojalá que sean jornadas propicias para el debate, para, para remover la, la, la ceniza de ese fogoncito de resistencia, porque este, a pesar del, de, de, de los climas de, de, de desánimo, tenemos que sentir que somos muchos los que seguimos pensando y que tenemos la convicción que la salida es entre todos. Y que no es imprescindible el afán de lucro para que las cosas se hagan bien y que las comunicaciones son, son un derecho este, humano fundamental, no tenemos ninguna duda. Y con el tiempo nos hemos, nos hemos ido convenciendo que esto tiene más vigencia este, hoy que hace 20 años cuando se inició esta, esta gran lucha. Alfredo pensaba en la importancia de los medios comunitarios, por ejemplo, con una noticia que surgió hace unos días con los despidos de Clarín, que ni Clarín, ni Infobae, ni La Nación. Ni ningún medio de hegemónico sacó una línea de eso y los medios comunicarios reflejamos una situación que está pasando y que quizá no tenían oído, no tenían un lugar, no tenían algunas líneas para, para poder contar eso, sobre todo a las audiencias. Eso también me parece que es importante poder remarcar. Sí, claro que sí. Y, y, y, y, y también reconocer que la situación de, de, de, de... Del poder concentrado, del multimedios, este, y esto lo, lo decimos por supuesto con muchísimo dolor, es mucho mayor ahora que hace 15 o 20 años, y eso, digamos, nos, nos tiene que convocar a la reflexión este, y, y, y, y, y también valorar que, aún en, ese, en este contexto tan desfavorable,、eh, los medios comunitarios den de la garantía de, de, de poner, poder dar relieve. A noticias que los medios hegemónicos no tienen interés en publicar, más bien lo contrario de esconderlo, y la, y la importancia de esta, de esta resistencia cívica, si se quiere, que es la que estamos dando los medios comunitarios, entre los cuales está Radio Kermess y también, por supuesto, CPTV, nuestra área de prensa, este, porque son, son los, que, los que se animan a, a desafiar el poder hegemónico, desafiar a los poderosos y muchas veces. Llevar a, a nuestras comunidades el, men el mensaje que los poderosos no quieren que nuestras comunidades sepan, y finalmente terminamos cumpliendo un rol de, de, de formación cívica, de formación ciudadana, y vuelvo a decirlo, de, de resistencia. Como anfitriones de esta actividad, te agradecemos el, la, la participación y, sobre todo, a la cooperativa. No a agradecerle a ustedes por, por no bajar nunca las banderas. Muchas gracias. Alfredo Carrajal, el presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad, está aquí en la. La Asamblea Nacional de Farco, que por lo que veo, Cintia, quizá en un ratito ya arranca oficialmente. Dale, Maurito, gracias. Hasta luego. Hasta luego.